Bueno, Hernán, por el mismo de la docente de la Escuela 49, imagino lo movilizante de la jornada de hoy. Bueno, y una contradicción, esta semana abrió la escuela, pero se cumplieron también tres meses de la muerte de San Rubén. Sí, la verdad, bueno, empezamos el día con mucho dolor, mucha tristeza. Eh, después, bueno, la verdad que no quedó otra que alegrarnos por, por esta movida tan grande, ¿no? Esta marcha ¿Sí? multitudinaria que se acercaron hasta la escuela a apoyarnos en esta lucha y, y agradecer ¿no? a toda la gente que se movilizó y estuvieron acá al lado nuestro, organizaciones sociales, sindicatos, comunidades educativas, no solo de Moreno, sino de distintos vecinos, de Lanús, de Quirmes, vinieron de todos lados. Así que un, darle muchísimas gracias. No tenemos más, más palabras que, que, que decir porque la verdad que no nos quedan más. ¿no? De, de ver tanta movilización de la gente, que en, en este tercer mes, eh, más allá de, de que no tenemos nada para festejar, solo dolor, porque ni siquiera podemos decir que hay más de 20 escuelas arregladas, tenemos menos de 20 en todo Moreno después de 90 días, pero sí agradecer a toda la gente que estuvo y que nosotros volvimos a entrar a la escuela por una decisión en conjunto con la comunidad educativa, luego de recorrer la escuela, vimos que la escuela está asegurada, que es segura para nosotros y para nuestros alumnos, y bueno, entonces eh, los papás y mamás, junto con docentes auxiliares, definimos volver a entrar a partir del martes, no al horario normal de 8 horas, sino a un horario reducido, eh, para ver cómo van transitando esta vuelta, ¿no?, los chicos y, y, y también nosotros, ¿no? A ver cómo, cómo lo vamos llevando. ¿Cómo continúa el reclamo de justicia por Sandra de Rubén? Así como hoy, en la calle, de pie, luchando por, por justicia, porque todos los responsables de las muertes de Sandy Rubén sean juzgados y condenados, y porque arreglen todas las escuelas de Moreno, ¿no? Queremos escuelas seguras, queremos entrar a una escuela Nosotros como trabajadores de la educación y nuestros alumnos y saber que no nos vamos a morir ahí adentro como pasó con Sandra y con Rubén. Una de tus compañeras decía hoy en el acto que eh, la escuela 49 volvió el martes a clase pero continúa reclamando por el resto de las escuelas, o se cambió la forma de lucha, pero van no a continuar acompañando el reclamo para que todas las escuelas sean seguras. Totalmente, que nosotros hayamos volvido a la escuela no significa que abandonemos la lucha, sino que seguimos dando la lucha pero desde otro lugar. Así que que se queden tranquilos, porque nosotros vamos a luchar hasta el final, porque sabemos que somos la punta de lanza de esta lucha, lamentablemente porque tenemos los dos muertos. Pero que el resto de la gente se quede tranquila, porque vamos a luchar hasta el final.